Y seguimos en panorama y en Acá no se duerme nadie porque tenemos la columna del rincón del tango con Pablo Pinedo. ¿Cómo te va, Pavo? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Y acá estamos. Y, está, los, y acá, acá estamos. Acá estamos, che, acá estamos. Nutriéndome sobre tangos, sobre lunfa, sobre, el unfano, sobre de todo, de todo, che. A ver, porque Estuvo y, estudiando toda la semana tango? ¿Eh? Toda Estuve la semana, y toda la semana, ¿eh? la semana no hay que investigar a la familia macri muy seguido ni no me dan los tiempos necesarios no, no, para no estudiar de todo no me da los tipos de todos pero bueno por lo menos tenemos este espacio este rinconcito para saber algo no por lo menos tenemos este espacio de tango que nos salva que el nos salva tango nos salva pese a este esta accidentada mañana que tuve estamos acá pinchamos Accident, goma parchamos goma el auto el auto siempre el auto presente en nuestras vidas en mi vida Pero bueno, así llegaste. llegaste Pero acá. el tango nos salva y aquí estamos. Y aquí estamos. A ver, ¿y cómo es que te salva? Eso es lo que no me quedó claro. El tango nos salva porque eh, es la pasión, ¿no? La que nos lleva, esa sangre tanguera que nos lleva a bailar, que nos saca, uh -huh. digamos de los de las vicisitudes momentáneas y provisorias de que nos da la vida. Y el tango nos ayuda, nos dispersa. Nos ayuda a conocernos, a comunicarnos. Mm -hmm. ¿Mm? mira qué bien. Y, y, y bueno, así como para conocernos, también empezar a conocer más al tango en sí, me parece. Eh, entonces, cuál ¿qué vamos a aprender ahora? ¿De qué vamos a descubrir? Les contamos a los panoyentes sí. que el día martes pasado, el día martes 11 de diciembre, fue el Día Nacional del Tango, exactamente que se conmemora a partir del nacimiento de Carlos Gardel. El Zorzal. Y el día martes se llevaron a cabo a cabo diferentes milongas en la ciudad de córdoba en ya se venía festejando de antemano este esta conmemoración del Día nacional del tango y a raíz de eso estuvimos celebrando eh, con una milonga que se llevó a cabo en el paseo conciencia en vallehermoso que se denominó santa milonguita, Ajá, santa, milonguita. santa milonguita en honor a nuestro carlos gardel ...en el que tuvimos un altarcito y todo de Carlos Gardel... ...con velitas y todo, donde la gente eh, ponía sus mensajitos... ...vos podías pedirle lo que vos quieras, como si fuese un, el santo... Carlos ...como un Gardel. santo, Por ¿no? ...por eso es Claro. Claro, que fue muy bien organizado, estuvo fantástica la noche... ...gracias a Eugenia Eberhardt, Sebastián Posadas y Juliana... ...que fueron los organizadores... De esta santa milonguita Bien Y tenemos eh, una entrevista exclusiva con Eugenia La profesora de tango Excelente bailarina, excelente profe de tango Que nos enseña cada día Y gracias a la humildad de ella Podemos eh, seguir aprendiendo Y bueno, nos alientan cada día a, a exponernos también Porque en la milonga uno se expone uh -huh. Uno se muestra Claro ...sale, digamos, de lo que es el, la cuestión del taller de, te, de de tango, de la clase de tango... ...donde, bueno, uno va practicando, aprende los ejercicios, este, va probando diferentes técnicas... ...pero salimos de ese ejercicio para salir a una milonga donde vamos a bailar, no vamos a bailar con nuestros compañeros... Sí, también podemos bailar con nuestros compañeros, pero también vamos a bailar con otras personas que no conocemos. Entonces, ahí ya tenemos otra adrenalina. La práctica posta. La práctica posta. Sí, pero lo que quiero diferenciar es que la práctica es una cosa y después salimos a bailar la milonga. Claro este Y bueno, ahí ya nos coloca en otra postura, digamos no Y bueno, ellos siempre nos alientan Bueno, no tengan vergüenza, no tengan miedo eh, Salgan a bailar, acá nadie los, los está juzgando entonces, Y ahí, de ahí, digamos, comienza la práctica verdadera de la milonga Como dice usted, pero en otro ámbito y en otro contexto Escuchamos a Eugenia entonces en esa noche Estamos con Eugenia Eberhard, la milonga que se real, realizó en el Paseo Conciencia en Vallehermoso. Estamos aquí disfrutando de esta velada. Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la Santa Milonguita, eh, haciendo alusión al, a, a la muerte de Carlos Gardel, que bueno el 11 de diciembre se celebra el, el Día Nacional del Tango, o quizás ya es internacional, eso ya... No me, lo, no me lo acuerdo y bueno por suerte tuvimos eh, la presencia de, de muchos amigos que bueno, que también son alumnos y nos encontramos en, en otras milongas eh, para bailar y bueno ha venido gente de capilla de yarrino eh, valle y la falda y qué es lo que te hace elegir el tango a través de todos estos años? es lo que sigue vigente en vos eh, como danza, digamos, para, para seguir eligiéndolo? A mí lo que lo que me, más me ha, me ha dado el tango fueron relaciones humanas, lazos, eh, que me permiten tener contacto con, con gente de aquí, de diferentes partes de Argentina y también de, del mundo. Es más, tengo, conocimos a mi mamá del corazón En Múnich, en Alemania Y bueno, y así tengo también algunas tías Por España eh, Abuelas en, en Italia Y bueno, en realidad es eso Los el, los lazos que, que el tango nos da Y cómo con su música eh, Nos permite expresarnos siempre de, de una manera diferente Pero siempre entrelazados en un abrazo cálido y, y bueno, y, y de, de respeto, y bueno, yo siento así con los... Con... Muchísimas gracias, Euge, por seguir aportando a nuestra cultura local y seguir brindándote, enseñándonos con esta entrega y con este amor que, que nos brindan todos los días, Eugenia y vos, y, y Seba también, gracias. Oh, gracias a vos, Paola. Así es, y bueno, estuvimos la entrevista eh, después de haber pasado esa velada tan hermosa en la Santa Milonguita con Eugenia Everhard. Y ahora vamos a um, volver a tocar un poquito el tema de los orígenes del tango, eh, de los cuales siempre estamos eh, profundizando. Y en este caso... ...tenemos un pequeño extracto... ...de la investigación de Pablo Sirio... ...que es un antropólogo... ...del Instituto Nacional de Musicología... ...Carlos Vega... ...y él nos ha investigado... ...y nos habla de la presencia africana... ...en la República Argentina... ...y en lo concerniente al tango... Eh, ...se sabe... ...y estuvo... ...que estuvo invisibilizada... Eh, ...insonorizada durante siglos... Esta presencia africana, nuestra querida Argentina eh, Porque también, digamos, la historia que nos cuentan los libros Los manuales escolares y los relatos oficiales Tiene que ver, eh, digamos, la historia está centrada más en la historia blanca En la historia del, del tango, pero a partir de una historia blanca No de la negritud en Argentina que tiene todo que ver, en su eh, sobre todo en la musicalidad de los orígenes eh, del tango. Eh, sin embargo, en las últimas dos décadas, la historia que ha sido silenciada de los afroargentinos, del tronco colonial, eh, de los argentinos descendientes de esclavos en este territorio, comenzó a emerger dando cuenta de una presencia innegable que forma parte de nuestras raíces como nación. Eh, tal es así que incluso uno de los símbolos de la identidad argentina, como es el tango, tiene, eh, como decimos, su ADN eh, en la negritud. Eh, cuando hablamos de, de la historia blanca y estamos estamos hablando de los inmigrantes europeos que vinieron, a, por supuesto, a enriquecer, eh, sobre todo lo que tiene que ver con el nuestro lenguaje y con el lenguaje del tango, ¿sí? Eh, no solamente del tango, sino que digamos estos eh, inmigrantes vinieron a crear este lenguaje que se denominó también aparte del lunfardo se denominó cocoliche. Cocoliche porque es una mezcla. El cocoliche es una mezcla entre el español y el italiano. Eso se cuando decimos hablamos está hablando en cocoliche. ¿Mm? Es la mezcla de el italiano con el español. Pero, digamos, eh, el género en su origen eh, tiene su origen negro y está vinculado con la mil, con la milonga urbana y está con el candombe. Y otros géneros también eh, afroporteños menos conocidos. Todos ellos tienen la misma matriz afro. Esto es lo que nos dice, a partir de su investigación, el antropólogo. Eh, por ejemplo, cuando escuchás el candombe porteño... Eh, que se baila, que tiene letra y que además tiene una cadencia eh, muy melodiosa, eh, la estructura armónica que la sustenta, empezás a oír, por ejemplo, estructuras parecidas a las de un tango antiguo. Pero sucede que la escucha es cultural y hemos sido educados para no ver ni escuchar a los negros. Así que, bueno, eh, así como en otros extractos y en otros, en otros contextos, le toca también al tango, que ha sido invisibilizado, digamos, este origen negro y su matriz este, afro afroporteña. ¿Mm? Cuando escuchás, por ejemplo, el tango y la milonga con un oído abierto a la diversidad, lo empezás a oír negro. Y eh, eh, dicen las fuentes también, las fuentes oficiales, ubican por ejemplo a un tango que se denomina el entrerriano que data de 1897 que es de un compositor y un pianista afroporteño o sea, el, la persona que creó, que originó el primer tango que compuso el primer tango con su música y letra es un afroporteño, se llama Anselmo Rosendo eh, y está, es conocido como el primer tango formalmente creado Y este tango dio inicio eh, al periodo conocido como Guardia Vieja, que va desde el 1897 al 1920. Y lo tenemos hoy para escuchar a El Entrerriano por la orquesta de Juan D'Arienzo de 1954. ¿Mm? El Entrerriano. pareció? Impresionante, impresionante, digamos. Eh, recién lo echamos afuera del aire y, o sea, es bien de negro la música del tango al final, pero uno lo visualiza, uno ve a nivel visual, son toda gente blanca, digamos, todo lo que es la referencia del tango lo, se lo emula con, con los que tienen la tez blanca al final. Y bueno, eso es lo que aprendimos también, eh, pero en realidad eso, ya lo dije en otro rincón también, eh, los primeros en... En dar las clases de tango En enseñar, los primeros enseñantes de tango También eran negros uh -huh. Muy bien, entonces eh... Lo que me interesó de lo que hablamos recién Hace un ratito sí. Es sobre la fecha de nacimiento de Carlos Gardel uh -huh. digamos Acá oficialmente digamos El Día Nacional de Tango Es porque se conmemora el nacimiento Que es el 11 de diciembre Pero acá vos me decías Que hay como un debate Que hay como una duda ¿Qué? Se genera una duda porque no está muy claro si nació ese día o, o, o sin donde sí. nació... Sí, en, sí en realidad, este siempre fue una discusión no solo dónde nació Gardel, si en Uruguay o, o, o en Francia, sino también la fecha precisa. Había dos fechas distintas, eh, no sé, creo que era 1890 o 1892 y una fecha precisa que eh, desconozco porque había contradicciones, no sé si tenía que ver con inconsistencias en las fechas de los documentos y todo eso. Pero bueno, acá por ejemplo una en, en los archivos periodísticos del año 2012, uh -huh. este ya por finalizada el, el debate Ajá. y pautaron eso, que Gardel nació el 11 de diciembre del año 2020 2010. No, 2010. Perdón, 2010 no, 2010 es otra cosa. De 1890. este o, o sea que el debate que en realidad fue hace años que se estaba discutiendo esto, me, por lo menos me acuerdo de chicos que se está discutiendo que no se sabía, dónde, no solo dónde nació. Que ya existía el tango cuando Gardel nació. Claro, y, pero, o sea, no solo el lugar donde nació, sino también la fecha. Pero bueno, desde, el, desde el, hace un lustro atrás se, decidi, se resolvió, se finía el misterio, es el 11 de diciembre de 1890. Esa es la fecha de nacimiento oficial de Gardel. Perfecto, y hablando de Gardel, nuestro ícono argentino nacional del tango, vamos a escuchar un tangazo por Carlos Gardel, Por una Cabeza. Por una cabeza de un noble potrito que justo en las rayas afloja el gran, y que al regresar por ti de ti no olvide serme, no sabés no muy cansar. Por una cabeza me escondí un día de aquella poqueta y risueña mujer que al cura sorriendo del amor que va viniendo quema en una hoguera todo mi querer. corra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, el tiempo me olvida, y cae a perderme mil veces en la vida. ¿Para qué vivir? Cuarto desengaño por una cabeza, yo jure mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me quiere al patate, con cada fuego venir a mirar. Basta de carreras se acabó la timba, un final reñido yo lo vuelvo a ver. Pero si algún vino se lo certifica el domingo, yo me juego entero, que le voy a hacer? a uh -huh. sosal querido sorsal bien por último eh, vamos a anunciar porque se seguimos de celebración uh -huh. por el día nacional del tango y se va a llevar a cabo una milonga ya es va es, esto vaya ya, ya es, está haciendo un clásico en punilla que es la milonga en la terminal de villa jardinardino el sábado 15 de diciembre que comienza con nuestra querida profe dando su clase de tango otra profe virginia navedo que va a comenzar a las 21 horas así que vamos a practicar a las 9 de la noche y a las 10 ya abrimos eh, milonga a las 22 horas con la musicalización de caro la neve y vero genice y la milonga suyo verde la confitería es en la terminal de villayardino avenida san martín y fácil, así que los esperamos a todos nuestros queridos milongueros eh, agradecemos los aportes también que tenemos eh, a partir del de programa también lo escuchan y me mandan información, me mandan eh, documentos, datos que enriquecen muchísimo este rincón del tango y vamos a terminar por último eh, vamos a cerrar este rincón de hoy Eh, recordamos, este es el el penúltimo Rincón el penúltimo del Tango, porque el jueves ya cerramos la, la semana de cierre de este programa. Es exacto, sa, así sa, sa. que estén muy atentos, muy atentos, porque a vamos a tener toda una rincón. semana, por lo que escuché, uh, eh. de, de, de programas especiales, de cierre sí, y de demás. Un poco. No eh, sé cómo va a ser el cómo va a ser el último rincón del tango del año, no sé qué Bueno, esperamos realizar. tener eh, una sorpresa mm. por acá. Vamos a ver si podemos traer a alguien. Epa. Eh, pero no vamos a decir nada no vamos porque a decir no, ninguna, no está que no sea está sorpresa uno de Confirmado, así que mejor, mire, no, de, de nada. Me empieza a le ver borrágia, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no decimos bien. nada. Eh, bueno, le estaba diciendo, vamos a cerrar este rincón de hoy con eh, una cantante, nos vamos de lo antiguo. Eh, de lo original de nuestro Carlos Gardel y saltamos a una de las mujeres cantoras de tango de nuestra actualidad que es Soledad Villamil uh -huh. que tiene un timbre de voz eh, muy parecido a las mujeres que cantaban antes el tango uh -huh. ahora la vamos a escuchar en este en este valsecito que se llama De Contramano y nos despedimos hasta el jueves que viene hasta luego Pau Qué vivir para la gente, yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar, yo no sé por qué que yo vivo al revés. Si me quieren no quiero ni puedo querer, y el que sepa llevarme la Yo voy de contra mano y siento frío en verano Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo Total, si la vida es corta, total, si a nadie le importa Si voy contra la corriente, si soy o no soy me ha llamado la atención lo de Eva y la manzana porque de Eva soy hermana y tentarse es cosa humana le dijeron no comás y ella Sas", se la comió yo no sé por qué es que yo vivo al revés si me quieren no quiero ni puedo querer y el que se Put <laughs>